Hola chicos, me tienen un lugar con mucha necesidad, necesidad de amor, necesidad de plata. Me quieren un comentillo, una familia muy numerosa, 11 hermanos. De esos once no tienen el cielo por problemas de salud. Todo el rato nos quedamos creí que una madre me intentaba dar todo lo que podía a su manera. Y con un padre que no era el mío. A la cual lo llamo padrastro. Me acabó palo toda la vida con un padre Maguire haciendo cable y hierro. No sé qué me quería inculcar de esa manera. En ese lugar no podía vivir, con siete años. No me paro, me fui a la calle, no me quedo otra. <coughs> ahí la mano en la calle y ahí donde nació toda la droga. Toda clase de gente, grandes y chicas, grandes buenos y malos y toda la droga. La pasta base, el cocinero, la pastilla, la merca. Con puro, con agua. Pero porque no me quedo otra, dice Camilo. Rodi también. Y sin todo, menos llorar y matar, todo el rato lo dice en mi vida. Pero porque no me quedo otra. Con mi hermano, y el chico, aprendiendo más, acogiéndonos mutuamente. y nadie lo es verdad que la, que la verdad que la realidad, yo no lo puedo confirmar, es verdad. Eh, ya antes de la vida que tenía, eh, prefería estar robado, prefería estar anestesiado, eh, porque antes de la realidad que tenía, prefería estar lo que más me jode de todo esto? Eh, que la, la señora que me tuvo nueve meses en la panza, nueve meses en la panza, que tenía que cuidar, ¿eh? que tenía que ser el escudo, ¿eh? no estuvo ahí, ¿eh? optó por su novio, ¿eh? con su vino, no ¿eh? apoyaba a él, ¿me entienden o no me entiende? ¿Eh? Prefería un pito, prefería al macho ¿eh? que esté en su casa, ¿eh? sentado en la mesa tomándose su vino, ¿Eh? Y los hijos a la calle, perro. Concha de tu madre. ¿Eh? Se viene a poner con un tucumano. Que ¿Eh? cada vez que se ponía en pedo, ¿Eh? nos agarraba a los ángeles. Nos agarraba a cintasos, a cablas, a, ¿A palasos. ¿Por qué? Por así criarte una como cualquier chico. Chico. ¿Eh? ¿Por no saber si la tabla no te esperaba el cable? En la un plato o un vaso, te esperaba el palo, ¿eh? ¿Qué pensabas? ¿Que así vamos a salir mejores? ¿eh? Nos hicieron madurar de guacho, ¿eh? No hicieron duros, hijo de rey, mi puta, ¿eh? Tuve que aprender un montón de cosas de mi hermano solo, loco, ¿eh? Cuatro días sin estar en la casa de Miguel no presenté mi no de mierda, ¿eh? No loco como siempre, porque si le pegamos a esta barricabuja, ¿eh? Pero éramos más grandes, mi hermana, pero es solo es el más loco. Por ahí le le gusta tu forma, es ella que quiere cortar la cabeza. ¿Eh? te agarrar a la ¿eh? te agarrar ¿eh?